o a ¡Esto r o qué dice. Y n o s o t r o s s u p e r v i v i o ¡Almas e una ortiva! ならならなら。